Thank <laughs> you. Buenas noches a toda la gente que te ha, toda la gente que te ha esta noche sintiendo radio, cuca, radio, cucaracha, la radio, el queso de un kilo, la radio, el liebra de un viejo que llevamos aquí, no sé, pila de años. ¿Cuántos van? 16, 17. ¿Qué digo yo? 16, madre, estoy como una verza, estoy como una verdad Si esto empezó en el 84, será más bien 37, anedónico miserable, que pa' miserable tú, viste Pa' miserable tú mismo. Bueno, había ya bien de bien de tiempo que, que no se sentía esta esta voz, esta música ¿eh? a través de las ondas de Radio Cook en el 107.3 de la frecuencia modulada y no bueno, no eh, madre, pues repite las mismos romes que hacía eh, hay un año, ay Dios, madre, sí, vale, que, que casi no se siente no que casi no se siente ni en el barrio de, de Ciudad de Naranjo, siéntese mal. Yo venía sintiendo la radio, eh, queriendo, queriendo sentar la radio, y, y bueno, estaba aquí la, la compañera de, de oídos sordos. Eh. Oye, oye, voy a recuperar un, un viello, una bella costumbre, viejo Bezu, de... De, de anedonia de la Neudinco miserable que llega con ellos por ellos no mato a todas las personas que todos los compañeros todos los collacios que faen que esta radio tire palante que faen programas en la radio pues oye ya que la, la rapaza esta hay un programa que se llama hoyos sordos voy a llamarla la sorda de eh, la sorda de la cuca voy a la cena. la sorda. <risa> que tú te la desordané, <risa> si sientes esto. Además, bueno, además, como me he dicho que que últimamente que tampoco quiere hablar, que lo que presta y ella por la música, poner cantarenos en sin sin y en, sin falar, y tal. Muy, casi puede llamarla la la, la sordomuda de, de la cuca. Y eso que, que el término sordo mudo y oye, pst, cuidadín, que ya sabéis que ye, pues si no sabéis de os lo yo Que y joder, que yo, que ofensivo, eh, y ofensivo, porque les más de las personas sordes, a que todo el mundo llama sordomudes, la mayoría no son mudes. lo que pasa que llegue como como no oyen como no sienten pues tampoco no me prendieron a no prendieron a falar bueno vamos a dejar una una sorda de la cuca pues pues algún día que venga diré que bueno suponiendo que vuelva a oír el ritmo a, y el gusto a hacer programa, aunque bueno y increíble, fue nada más oye, agarrar el micrófono ¿eh? a, a abrir aquí el, el, de ahí para arriba al, al, pues, al fader y me cago en la ley ¿eh? como si tuviera, como si llevara aquí toda la vida, llevo la de Dios ¿eh? Sin, eh, sin venir eh, sin venir para aquí, bueno anda oye, pues pues bien, ¿no? me es verdad que, bueno, ya veis que ahora ya son casi las nueve y media, supuestamente venía para pa arrancar a las 9. También es verdad que, oye, llega y encontré a la compañera y, bueno, pues tuvimos un ratín falando. Jodí un poco porque, por lo visto, como está acostumbrada a que a que no venga, a que no no tener nadie nadie detrás, por lo que me contaba, cuando, cuando termina el su programa, pues dedícase a... a bueno pues con la audacity a editar y tal para que la grabación quede guapa y hoy viene yo jorobala bueno oye que conste que qué dice yo que mandé que si tenía que oye que quedar más que no pasaba nada que estaría bueno que a ver después de todos los meses que que hay que no vengo vengo hoy ando metiendo puro a la gente estaría estaría curioso hoy llevo un un agradecimiento muy grande eh a la compañera Por cierto, venía yo ¿eh? Venía yo escuchando Y la verdad que pensaba Como eso, me dice que Que no fala que Que nada nomás a poner eh, Música, rock and roll Así, heavy y tal Yo venía sintiéndolo y decía yo Joder, pues pensaba que ya era De algún diferido, de alguna lista De, de reproducción que estaba aquí Para pa el tiempo que no había programa Y, y coño, resultó, resultó Que no, venía yo jodido o sea, jodeo entre comillas, porque decía yo, va, oye, pues eh, la verdad que, que presta esto que esto que están poniendo, oye, pena, que pena dirá cortalo, dirá cortalo yo, pero pero bueno, peor todavía fue, más pena sabiendo que ya era un, un programa en directo, oye, pues joder, ese tilo, si vos presta el whack and roll al rock and roll duro, pesado, eh, si no os presta ese, no no falta que lo sintáis. Bueno, sí, que coño, todos los programas de Radio Cuca hay que hay que sentirlos, además Más ya sabéis, ya sabéis que que ahora estamos estamos jodidos, Estamos un pelín jodidos, tema de perres Eh que tampoco Pues mira, casi que, que los, los problemas, siéntanos bien, siéntanos bien, bueno, siéntanos bien a la radio, me, ya me, me cuesta trabajo, y mira que si nos, si pensamos en todos los años que tuve que tuve siendo parte activa eh, habitualmente de la radio, eh, por todos estos meses, que no sé cuántos van, 12, 13, 14, qué sé yo, Todos los otros meses que llevo sin facela pues dejen de ser un porcentaje pequeño de, de la mi vida. Tampoco tenía tampoco tenía por qué decir costarme manifestarme como miembro de la, de la cuca. Eh, por embargo, cuéstame, cuéstame, porque sé que hubo aquí un montón de gente haciendo cosas, esforzándose porque esto sea vivo. Y yo por... y pasé de todo llevo llevo un tiempo en plan en plan muy pasota ¿eh? Eh, y de fecho, bueno cuando hombre, yo abandoné vamos a decirlo así no abandoné el barco como las ratas bastante antes de, de que surgiera todo este todo este embolao todo este embrollo eh, el embrollo básicamente ya que cursión no se ¿no? Eh, ...miro la facienda y miro de muy buen rollo... ...ay, qué buena gente soy, ver verles las facturas... ...mí que hago la ley... ...bueno, a la, a la radio en concreto, en concreto no... <risa> si, ...si miren las facturas de la radio... ...yo, yo pienso que... que, que si, ...mira, si viene la facienda a pedirnos les, les, los números de la radio... Lo más seguro que, eh, y que yo demos los números, pongamos el sombrero y el, y el provee funcionario que se haya el encargado de mirarlos, pues no, nos des allí una moneda de, de dos euros, por lo menos, porque, porque va a decir, madre de Dios, provee gente. <risa> lo que ingresa y lo que gasta. Gastamos a Dios de Perres. No, eh, no fue para pa con nosotros, el problema fue para fue pa col colchininguito que, que nos da cobertura ¿m? la cobertoria que, que tenemos económica que tuve de ahí bien de años la radio y que por eso pudo bueno pues afrontar yo que sé pues, cosas como el, la emisión por internet si siguiéramos emitiendo nada más el 107.3 seguro que seguro que no había problema gastábamos muchos menos perres Pero claro, le metí a a través de, del internet, eh, que, si, que, si servi, que si paga servidores, que si paga la luz. Tenemos aquí dos ordenadores furlando auto todo furlar. A ver, que oye, que entre, entre una movida y otra, la verdad que gastamos una cantidad de perros del copón. Y gracias a que teníamos los ingresos esos que, que daba el chiringuito, pues bueno, de esa manera conseguíamos de ir, de ir tirando palantre. que yo lo que pasa, que yo lo que pasa ahora, pues bueno, que, que el chineguito uno, lo primero que bueno el año pasado, pues eso vino el el palo de el palo de Hacienda, con lo que todos los perres y más, todos los perres que se, que se sacaran, todo el beneficio que se sacara a tomar por la cupa hacienda. Y, y, y, más todavía, más todavía. ¿no? Entonces, bueno, pues podéis imaginar cómo estamos. Luego, pan arriba bien lo de este año. ¿eh? Este año, que si con virus, que si con la madre que lo parió, pues no, no ni chiringuitos ni hostia, pasa Mateo. Que ¿eh? alguna una ley. Pues, pues jodidos que estamos, jodidos que estamos. Pero lo dicho, a nosotros parece que, que, que los problemas, ¿eh? ...a nosotros, sigue costándome trabajo identificarme como, como miembro activo, donde viera, donde viera, porque. Tuve casi toda la vida... ...pero bueno, pues a lo mejor precisamente... ...en un en el momento... ...en uno de los momentos que más falta hacía ...y es lo que me jode... ...y es lo, que, lo que me... Jode, lo que me eh, ...fa que me cueste, fue que me cueste... ...identificarme como miembro de... ...de este emisor, de esta iniciativa... ...bueno, la cuestión que vos decía... ...y que para seguir para pa adelante... ...normalmente los... ...los conflictos, los problemas... ...a eh, esta radio sientan y sienten ni bien... Porque yo así de los que me acuerdo, gordos sobre todo, bueno, pues cuando, cuando nos vino a Jedi a pedir perres, funcionó, la cosa funcionó porque, oye, pues lanzamos ahí un, un llamado a la solidaridad de tres radios libres a, a hacer programas, a hacer un maratón que yo pienso que al final nunca se metió, pero prestó pero, pues, todo joder, otros, otros emisores mandaron... mandaron nos eh, bueno pues los otros programas eh, cosas para pa poner tocantes a ello ya no digamos cuando la la amenaza de, de teleco cuando teleco pedían no sé si era 100 millones de euros la, no sé eh, estoy falando por falar pero ya era una una cifra una una cifra pedían ellos la a la comunidad a los de la comunidad para porque tenían una antena ilegal, decían en, en el tellao. Bueno, ya sabéis que Radio Cuca ¿m? no hay una emisora ilegal. Como mucho, ¿m? una emisora ilegal. No es lo mismo. Ilegal que legal no es no lo mismo. Eh, nosotros no estamos haciendo nada ilegal, ¿m? Eh, estamos haciendo sencillamente una cosa que como el Estado no recoge de, de ninguna manera, pues entonces es lle, lle, ¿Mm? no a llegar. No está recogida ni para bien ni, ni para mal. La cuestión ya que en ese momento también pues bueno, hubo una una fola de solidaridad increíble, verdaderamente increíble. Fue fue muy prestoso, juntámonos todos. Yo decía en una de las muchas entrevistas que, que hemos hicieron en otras radios libres de, de, de, de, de todo el reino de España, no me acuerdo cuál de ellos fue, falé con, con los de Radio Filipina de Coruña, falé con los de Radio Malva de Valencia, falé con los de El Informativo Más Voces... Bueno, bueno, y, y otros collados también hablaron con, con otros emisores, a ver si vais a pensar que ya era yo y yo nomás el que, el que estaba haciendo esta llavor de, no sé, de representante de Radio Cuca, no, no, otros con otros y tal. Pero yo me de una que no me acuerdo cuál de ella era, ¿eh? pero que fue un momento que me salió del alma. Todo el problema que él vino, bueno, que cambió el... el que ya era el director regional de telecomunicaciones y el, bueno, pues el que agarró el cargo, tenía como, como una cruzada personal a acabar con las radios libres. ¿Mm? Salió hoy un poco bien porque Radio S.L. De, dejó de emitir el, el paisano que de toda la vida llevaba Radio S.L., bueno, pues ya rompió, rompió con, con todo aquello, por lo visto no tenía... Muy buena relación con la comunidad de vecinos, no nos querían allí. Y el hecho de llegar esa amenaza, que fue muy, muy cuco, ¿eh? ¿eh? Fueron muy cucos los de Teleco. No nos amenazaron a, a las radios directamente, amenazaron a, a las comunidades de vecinos. Ni es que estaban así, tías les, les emisores. Bueno, eh, acabaron con ellos, acabaron con, con Radio S.L., con esa radio que... que emitía la única radio que en aquel momento emitía el 100% de la programación asturiano. Bueno, en aquel momento y en los anteriores, siempre, ¿sí? al, al lleno de toda la, de toda su existencia. Eh, pero yo decía, vuelvo otra vez al tema, ¿acordáis, bro, si de alguna vez sentiste, sentiste Sanedonia, una de las de las características de, de este programa? y que se me va la pinza. ¿Eh? y entonces eh, eh, empiezo a hablar de otras cosas y, y, y hasta que doy la vuelta y vuelvo para atrás y vuelvo a centrar en el tema en el que estaba, el tema en el que estaba volvemos eh, a la, la, la, la cosa, ya que estaba yo diciendo ¿eh? que los problemas, los conflictos y tal que no ni sienten mal a, a la radio, a la radio cuca suelen ser momentos en los que reaparece la gente, reaparece el, el sofitu y, y reaparecen los amigos, ¿Mm? Claro, eh, intentaba simplificarlo y falaba de cuando cuando lo de GED y la asociación de gestores de, de derechos intelectuales, que viene a ser como las Gae, pero, pero otra mafia, ¿eh? igual que existe la camorra y, y existe la endragueta y tal, pues aquí existen las Gae, existe GED y... ...una cosa similar... ¿eh? ...no tenemos por qué ser... ...diferentes de los... ...de los italianos... No ...tenemos por qué ser... ...diferentes... ...entonces ellos, ellos... ...tienen varias mafias... ...nosotros también tenemos... ...varias mafias... ...bueno... Y falaba que un, un caso paradigmático de esto que vos digo fue cuando los de Teleco, de Telecomunicaciones, del Principado de Asturias, la Dirección Regional de Telecomunicaciones, bueno, pues decidió amenazar a las radios libres porque pues, el, el nuevo director pues, tenía esa... Esa cosa en la cabeza, ¿eh? decía, me cago en la ley, acabo ya con esto, me cago en. ¡Hostia! Radios libres a mí, a la mierda! Bueno, pues, oye, pues salió hoy el, el tiro por la culata. Y en una de esas entrevistas que vos decía que difícil porque bueno, también otra vez, como, como cuando a les les radios compañeros de, de todo el reino, pues. muchos de ellos eh, llamarnos, eh, hicieron programas a los hijos a nosotros, hablaron del tema y muchas hicieron unas entrevistas y una de ellas decía eso de cuando estábamos hablando del nuevo director decía no no si yo pienso que ahora eh, visto lo visto he visto cómo respondió la gente a la, a la campaña de, de solidaridad y tal a este director lo que tenemos que hacer y era mandáis un ramo de flores ¿Eh? mandáis un, un hermoso ramo de, de una docena de rosas por lo menos, agradeciendo y el llavor que hiciera y, y cómo nos cómo nos ayudara, como nos ayudara a saber que, que teníamos que teníamos tantos amigos todavía y y tanto apoyo y ahora volvemos a, a estar en la mesa volvemos a estar pasándoles en este caso eh, el problema ya económico sencillamente que no tenemos perres abondes la radio no tiene perres abondes para pa, pa sobrevivir y para tirar folgadamente con todos los gastos que, pues, que acarrea el, el fecho de, de seguir haciendo esta, esta actividad bueno, pues, tan anacrónica que no tiene mucho sentido lo mejor eh, a día de, de hoy en Guaño pues... Pues la gente si quiere hacer un podcast gradual a su casa ¿Mm? no, no viene a una al un, un estudio de una emisora de radio a hacer nada pero bueno pues oye nosotros eh, seguimos siendo unos románticos que queremos seguir faciéndolo la China eh, los que tuvieras la oportunidad de leer la, el último número creo que fue el último de la revista Nortes salía ahí un artículo escrito por por compañero eh, Trovador, el Trovador escribe muy bien y, y tituló, tituló su artículo hablando de, de Radio Cuca y de la situación en la que tenemos ahora, eh, tituló, tituló el, el milagro laico de Radio Cuca, y es verdad, somos una especie de, de milagro, ¿eh? de milagro no católico, no protestante tampoco, un milagro sí, ciertamente un milagro laico, seguramente. y es sorprendente que que sigamos aquí a fecha de a fecha de hoy. Pero é que estamos, oye, 37. A ver, déceme contar. 84, bueno, 84, pensaba que ayer 83 y Y en el artículo este ponía el collazo y el trovador, decía el 84, no lo mismo, un año para arriba, para abajo. 84, 94, 2004, 2014, 2024, serían 40. Quita 4 cuatro, salen 36. Madre Dios, 36 o, o 37, si estoy si, si yo, más no cierto cierto. Y, y fue en el 83 la primera emisión. De igual, para el caso que llevamos aquí todo ese tiempo, llevamos lo, mantenemos el lo, cuido que por puro romanticismo, a lo mejor porque somos unos unos necios, pero bueno, en el caso y que la radio sigue aquí. Y, y gracias a, a toda esta gente, a toda la pandilla de necios que quisieron seguir adelante con esto, pues después de un año sin hacer radio, y otra vez. Y esta vez, bueno, pues también también salieron los, los amigos. Eh, yo voy a, a radiar aquí la manera en la que podéis echarnos un gavito... porque yo es triste de pedir, ¿eh? de pedir yo es muy triste, yo voy a pedir, ahora voy a pedir vos, pero yo es más triste de robar, ¿eh? entonces bueno pues mm, más que más que aquí lo que podéis hacer, lo que podéis hacer pues pues ya lo imagináis y danos perros, <risa> danos perros que de lo que de lo que tenemos falta, eh, danos lo que lo que vosotros queráis si podéis, si podéis hay, hay una ha abierta una campaña de microdonaciones ¿no? en, en un sitio que se llama timing.net teaming teaming.net te en teaming.net pues podéis eh, uniros al grupo de Radio Cuca ¿eh? tenéis que escribir teaming.net barra radio R-A-D-I-O-Q-K y en ese sitio pues si vos apuntáis la donación llena más de, de un euro al mes que casi todo el mundo bueno, pues si ya apetez seguro que puedes hacerlo sin mayor en sin mayor eh, bueno, pues, problema, sin mayor trastorno casi todo el mundo seguramente que habrá los que, que a lo mejor un puto euro de mierda al mes, eh Eh, yo suponga un, un trastorno yo supongo un problema eh, estoy hablando en serio no me ese eh. estoy diciéndolo muy en serio que no quieres comprometerte a, a dar un euro al mes bueno pues pues también puedes dar 10 o 25 o 50 o 100 <ríe> hacerte ¿eh? socio en eh, En, en virtual digamos socio en sin programa y cu curioso porque yo cuido que, que la mitad de los socios que tiene esta radio igual ya lleven de mucho tiempo socios en sin programa bueno yo seguir siendo socio de esta radio en sin en sin programa o sea que bueno, también podéis hacer vos socios en sin programa ahí establecís un es un escuotes ¿eh? un escuotes que bueno pues que cada cual escoge la de él Una pues, de 10 euros al mes, otra de 25 al trimestre, otra de 50 al año, otra de 100 al año, a ver lo que os dé la gana. O si no, pues mira, una donación en, en sin más, la que vos pues, pete, la que buenamente podáis, la que cada uno pueda. Ta, si vos metés una página de la, de la radio, no que queda de ella, porque los que mmm, nos llevaban en la host, al Host, les desgracias nunca vienen soles. Entonces, bueno pues eh, estos que nos llevan el tema, eh, no sé qué problema vieron que en, en cuenta de decirnos lo puedo ver si lo podíamos arreglar, lo que hicieron fue a la venga, eh, cortar por los anúncios, eh, cargase la página. Bueno, en fin, entonces quedarnos aquí una pachinina. que bueno, doy gracias mil a la, a la, gente que, que la mantiene. De verdad, gracias mil porque es increíble, ye increíble. De verdad, estoy una, una gozada. Bueno, pues que lo he dicho, de modo, doy gracias mil. Y en esta eh, lo que hay, porque no hay mucho más contenido. Y entre otras cosas, el, el número de cuenta. Por pues, si queréis meter algo. Dios, qué triste, y pedir. ¿eh? ¿Será verdad eso de, de, de que es triste pedir, pero es más triste robar? Yo cuido que que robar un banco, eh, a costarme menos trabajo y va a ponerme menos triste, no sé. Uh-huh, yeah Could taste your sweet kisses, If your arms open wide Eh, anedonia. Sigue sintiendo a la anedónica miserable Falar aquí a través de les ondes de Radio Cuca La radio Libre de UBIU en el 107.3 de la frecuencia modulada y también el .org. en el www.radioqa.org en el 107.3 en principio para tu view, que bueno, de aquella manera y a través del Radio org en principio para todo el mundo y bueno, pues pienso que eso eh, sigue verdad, ¿eh? que, que esa fórmula fórmula muy bien Y a lo mejor estaréis preguntándoos, vos, eso ¿eh? no estáis preguntándoos, lo exactamente igual, porque voy a responderlo, voy a responderlo de, de, de tus maneras Estaréis vos ¿por qué puso este rapaz un, un tema de, de Roy Orbison? Hay ¿eh? trouble night, yo toda la noche. Pues, a ver, lo primero de todo, el primero que topé, no me puse engaño fui a mirar y madre qué qué qué qué canciones dónde todavía voy meter aquí en el tiempi de música de de la de la anterior vez que de la última vez que fiz que físi programa la cuca bueno pues tenía muchas pero entre otras tenía esta y entonces pues y esta Y un cantar que, por cierto, me, me recuerda mucho a, a una de las, una de las personas que, que siguieron al pie del cañón, que no, que no abandonaron el barco cuando las cosas, cuando las cosas se lleven mal. Eh, un saludo al mi, al mi compañero en Radio Cuca, un saludo al Raposo. El Raposo, eh, a ver, yo ya tenía sentido a Roy Orbison antes de sentir en el programa del Raposo, a la hora del Raposo, Eh, ...y tenía sentido este, este cantar 40.000 veces... ...pero eh, el día que lo puso... ...hay muchos años eh, en una serie de programas... ...que, que hizo que eh, lo llamó del 100 al 1... Eh, ...puso esos 100 canciones favoritas y tal... Eh, ...el día que sonó esta... ...no no soy ni siquiera acordarme de... ...de qué yo lo que estaba haciendo... ...de dónde de que la que la sentí... no lo sé, no tengo ni puta idea solo sé que por el motivo que fuera desde eh, de ese día eh, estoy cantar este cantarín que antes no me decía nada, pues faime sentir bien no me, que no me preguntes por qué joder, que no lo sé, hostia préstame, faime sentir bien ya está, no, no tengo ni puta idea del, del, del motivo eh. no tengo ni, ni pero ni la más remota ni la más remota idea, pero préstame, préstame y luego puselo por otra cosa también que ye... bueno pues yo... que pues ya pues digo que puselo Porque y el primero que tope en el lápizero de música, eh, nos cantaríamos que tenía ahí, pero joder, aprovechando que un punsiesta, pues mira a ver qué, qué, fago lo posterior. En vez de decir, ay, pasóme esto, siento esto, quiero expresar esto y entonces pongo este cantar, pongo el cantar y entonces mientras está sonando digo, ay madre, qué digo yo ahora sobre este cantar, que me, eh? ¿Por qué el punsi? Bueno, pues puedo aprovechar para decir que. que, miráis que mira, si soy miserable, ¿eh? Yo llamo anedónico y apellido me miserable, porque realmente soy miserable, ¿eh? Pero, pero mucho, soy miserable. Uno porque, bueno, pues, bueno, porque sí, joder, hostia, no hay por qué andar dando explicaciones, pero yo voy a darles porque, porque me parece. Yo, ¿eh? Que llevo. Pasé cuando empezó este programa en 2007. Yo creo que llevo desde 2007 desputricando contra los quemadores de dinosaurio muerto. Yo soy bien quemador de, de dinosaurio muerto. ¿eh? Yo también conducí, no toda la noche, como Roger Rison, ¿eh? que Roger Ruizón dijo que condució toda la noche para follar con una rapaza, porque la quería y tal. A ver, no fue un polvo así, así porque sí. ¿Mm? Dice, I don't like to make love to you. Pero bueno yo lo demás no, no entiendo mucho inglés, pero cuido que hay un cantarín de amor, ¿eh? no meramente de de un cantar de follar, como puede ser el, yo qué sé Esto es el reggaetón, que por lo visto fue en canciones que, que falen más de, de follar. Este condujo toda la noche por una buena causa, que ya era para follar con una rapaza. Yo condujo un pedacito más, unos minutos, por otra buena causa, que ya era venir a Radio Cuca a retomar este programa después de, después de, tantísimos, de tantísimos meses. Eh, y subía nervioso, subía nervioso, ¿eh? eh no sé, esto de cómo decir, hostia, sabré facelo. ...manda huevos... ...lleva más de media vida... haciendo radio... ...y, y con todo... ...estaba nervioso... ...estaba nervioso... ...porque... ...estoy desde, desde, así... ...vale... estoy fartuco de hacer radio... ...se hace radio... ...pero... ...pero saldráme hoy... ...eh... ...se daré a... a ...quien ya ...todos los botones... ...correctamente... hacerlo bien... ...tal... ...un puto año... Eh, ...sin si nada... Y, ...y ya... ...oye todo to nervioso... para para volver a... ...a hacer radio... O sea, pienso, el día que fui otra vez, por ejemplo, padre, también voy a estar todo nervioso, supongo, y, y estaré yo todo preocupado. Y, y de, hostia, levantaráseme y, y tal, meterla bien. Sí, y, claro, porque, hostia, sí, ¿no? <risa> pues si, si me pasa esto con la, con la radio, pues pasaráme con, con todo pecido. Pero bueno, val, valió la pena, ¿eh? valió la pena. Yo mismo estoy todo sorprendido porque yo vos digo, fue abrir el micrófono. y oye mira pues, pues ya soltando aquí la dándola dándola la, dando la parpayuela al, al al ciento <ríe> sin, sin cortarme un pelo hombre lo que va a ser difícil va a ser que que me vuelva a sentir a alguien no sé si ahora mismo tareis de alguna persona eh, en el tutorial ahora ya no tenemos chat ¿eh? ahora esta esta página ya no tiene la posibilidad como tenían antes de metése en el chat entonces bueno pues yo podía ver quién quién estaba sintiéndome quién no cuántas gente había cuando alguno se metía se metía en el chat tuvo muchos chateros este este programa claro cómo avisarlos para que para que vuelvan Como de pues abandonarlos vilmente porque no penséis que yo el día que marché despedíme y hice aquí un Eh, bueno, de hecho, de momento, por un tiempo, tengo que respirar, que reflexionar, que eh, que, que, que ordenarles mis ideas. No, yo no dije nada, yo vine aquí, fui de un programa y, y de repente ya no vine más. <risa> o sea que bueno, supongo que los que llegan sin tiendas habituales, pues, pues quedarían un tanto frustrados y además un, un, un tanto enfadados. De bien, yo me. joder a mí bien que me jode cuando un programa que me gusta dejen de dejen de facelo pues qué sé yo El, cuando dejaron de hacer eh, historias de radio nacional de españa bueno yo ya era no muy niño, pero jodióme de hoy usted pues prestaba historias hostia lo bueno que años después ¿no? apareció eso del internet Y en internet pues se pueden a través de, de muchos sitios conseguir conseguir eh, las grabaciones los los poscas eh, los poscas de historias de radio nacional o sea ya que joder pues mira no no hay mal que por bien no venga pero bueno como esto pues pues otros programas cuando de de echar, como es como se llamaba portero de noche me parece que ya era aquel que hacía este paisano el, el Cebrián. El Juan Antonio y pues también jodióme porque ya era, ya era prestoso y tal. Luego bueno convirtieronlo en la rosa de los vientos. Y mientras estaba el cebrián vivo prestaba mucho. Ahora bueno pues meh, ya no presta tanto. Sigue prestando, sigue siendo un programa prestoso. Pero bueno ya, ya no, ya no tanto como, como los tiempos de, del cebrián. ¿Eh? Pero también, también, después, años después, resulta que, que un mogollón de programas de, de aquella época pues están en, en el internet. Busquen los que es en el repositorio este, que si es en el histórico de no sé qué, que es en el YouTube, que es en el iVos, que es en el y, y, y están por ahí, y están por ahí al cuánteslos y ¿no? si presta eh, eso sí <ríe> no pienso yo que ¿eh? que nadie buscara los los programas de danedonia que están los danedonia concretamente no están ni en el iBos ni en el YouTube ni en el repositorio de Radio Nacional ni en nada de eso por supuesto están en archivo.org en dónde va a estar este si llega que si que graba y sale todo bien que de momento parece que sí. Si sí, que grave y soltó bien, esto va a estar también en el www.archive.org. que yo lo que pasa? Que posiblemente tenga cero descargues. Claro, porque ¿quién coño va a descargarlo? ¿Mm? Yo qué sé, pues si me pongo a, a pensar en el mi histórico de desintientes, desintientes a los que conocía, porque o bien porque llenen chateros, o bien porque porque me lo contaban ellos, qué sé yo, pues, eh, hombre, el tropador, El trovador sentía este programa, el, mi compañero, el, el trovador, que no sé dónde estarán, dónde estarán guardados los, los programas que él hacía, los, los Trovador Club, pero, joder, pues, llevan puestosísimos. No sé dónde estarán, tengo que, que preguntar, y tú que bueno, ya que ese no, lo, no lo veo casi nunca, pero bueno, eh, cuando lo vea, pregunto y tal. y yo qué sé, pues, pues Tirolincio, Tirolincio también sentí este programa en muchos años, eh, no sé si ahora lo, lo tendré algún interés en, en volverlo a sentir, acuérdome bueno, el, el, el sintiente londinense que, que ya no es londinense, pues bueno, mira, casualmente si es está, está ahora en, está ahora para Asturias, ¿Mm? cosa rara porque bueno, eh, puedes encontrarlo en cualquier parte del mundo, pero bueno, ahora mismo tan ta Asturias, bueno, pues lo mejor lo siento eh, alguna vez pero claro, como yo he visto yo que, que vuelvo a tener eh, que vuelvo a ver un programa de Nedoria pues, pues malamente <risa> malamente porque no hay no hay manera, no hay no hay por dónde eh, qué sé yo, quién, quién más puede haber por ahí sintiente del Gamacorde, hombre, la, la mi sintiente Lucía a la Lucía, que fue fue una intención muy fiel mientras mientras muchos años claro como como, como el aviso yo además pienso que ya no era no, no intente al cuando vino al décimo aniversario ¿O, al, o a la docenina no al décimo me parece presentóse aquí fizo una ilusión tremenda joder que eh, si, si buscáis por el archivo un, un programa que se tituló el musical de Lucía, del eh, eh, el, el día que, que vino ella para aquí. Eh, el Cabezón, el Cabezón también venía. El Cabezón ya era compañero de la, de la radio, eh, ya hacía pasión de cine y antes de eso sesión continua. Y una pena, y una pena que, que ya no lo fuega, que ya no fuega ningún de sus programas. Siempre decía lo mismo, y era el, el programa de cine... para los que no nos gusten los programas de cine, yo siendo un programa de cine y la verdad que, joder, pues si yo un programa se sudo, que analiza bien las películas y tal yo como, eh, supérame, ¿entendéis? no soy yo tan tan aficionado ni tan entendido como para como para entenderlo hombre, por ejemplo, el mi amigo el que el mancinero que también tuvo haciendo programas mucho tiempo de cine, mancino, por favor Claro, que, que yo lo que pasa? Que ese rapaz pasa habla de Dios de cine. Entonces, claro, eh, falaba de cuestiones muy, no sé cómo decirlo, muy técnicas o muy profundes A mí costaba me seguirlo, costaba me seguirlo. Y, pero al cabezón, por embargo, no. Y constame que al cabezón y prestaba mucho este, este programa. Sentíalo a través de, del transistor en analógico mientras, eh, mientras sacaba a pasear a los perros. Podría ser... ¿Eh? Podría ser que el cabezón tuviera paseando los perros y, y siguiera por romanticismo, por lo que fuera, teniendo sintonizada en el transistor la radio Cuca. Si asina pues un saludo enorme, enorme cabezón. Eh, y a ver cuando te animes a, a volver perequí, como yo. eh, yo ya ves, estuve no sé cuánto tiempo ¿eh? sin venir y, y ahora vengo otra vez. Pues también hubo gente que no llegué nunca a conocer, pues nunca llega a conocer al, al fóbico. ¿eh? El fóbico tuvo mucho tiempo también metiéndose metiéndose en el, en el chat. Eh, nunca llega a conocer a, al macetu. hace tú seguramente que yo uno de los que me, me cogió bastante manía por el tema de por el tema de desaparecer así nada de, de golpe porque en la última época él solía solía venir al, al programa o más a la mi sintiente guatemalteca a la guatemaltecuca maría pues bueno ella sí sí la tengo manera de pisala y bueno pues ya fácil ya fácil que descargue el programa para sentirlo porque bueno, oye pues yo era aficionada, pero pues, estaba ahí pero pues, estaba ahí mucho, seguro que yo también de las que de las que me cago en el puto anedónico, joder en cuenta de, de, de seguir con el programa, va y, y, y déjanos aquí con los ganes bueno, me, f, f, en fin me, si, siéntolo mucho hostia, bueno va jolín de vez en cuando pues, hay que descansar Vale, descansé, descansé demasiado. Vale, joder, lo siento, perdonadme, pequé. Bueno, pues, ¿qué íbamos a, qué íbamos a hacer? Joder, uy. me importó, hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. conocer a cuánto se margina. Un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey The Austin. Sigue sintiendo anedonia. Un año después el anedónico miserable vuelve a atar. son desde la radio Libre Dubie en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radioqk.org. Y quiero que ...sepáis todos... ...que esto fue un verdadero placer para mí... Eh, ...de verdad ¿no? <risa> no... lo esperaba... ...no lo esperaba en absoluto... ...pero bueno... estoy gratamente sorprendido... ...sabiendo que, que esto... Pues, ...Dios... ...prestóme por la... ...prestóme por la vida... ¿no? No, ...no, no, no... no ...de verdad que no lo esperaba... ...cuando subía... ...costóme echar a andar... ...eh... ...parecía que todo... más... Me, me, ...me quería impedir... ...venir... ...primero... Eh, ya os digo, subí, so, como soy un miserable y un cuarente vine en quemador de, de dinosaurio muerto y, y cuando llegué al quemador resulta que dejara las llaves en casa, tuvo que volver a subir y ayer era tarde, casi no me da tiempo a llegar y, y cuando bajé otra vez ya con las llaves pues pues había un, un árabe con un coche aparcado justo delante ...noble fila, y, y bueno, pues nada, estaba cargando y tal. Y yo dije, oye, que voy a salir. Y él dijo, me me haga un, un minuto que voy a decir, sí, me siento tal. Y nada, luego vine para acá. Pero bueno, prestóme porque pues encontré, encontré a la a mi Villa Mega, ya la botecé como la, como la sorda. Y bueno, pues prestóme mucho más porque de, veo que estoy, que estoy disfrutando un mogollón de, de hacer este programa. Eso querrá decir, supongo, que, que voy a venir a hacerlo a a siempre, ¿no? Hombre, me parece que, que sería lo, lo adecuado. ¿Dónde tendré el cantar para cerrar? A ver, ¿acordáis vos de, de qué cantar ponía para cerrar? Sí, eh, ponía este de... de... Sí, o oh, no vos acordáis. Dígamoslo yo, ponía este... Vaya joder, ahora no suena porque no suena. Oye, a, a, otra cosa así muy, muy, muy de anedonia y era el tema del spiffies. ¿eh? ¿No? Ah, sí, a ver si sale. Lo que pasa es que sale mezclado con otra. A ver, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. ¿eh? Vamos a, a volver a ponerla desde el principio. ¿eh? Vamos a, a bajar el volumen de la música de fondo. Eh, para que podáis sentir ¿m? fundamentalmente eh, el cantar ¿m? que de toda la vida bueno de toda la vida no pero ahí un montón de años y el cantar que anuncia el final de este programa el final de Neodonia <risa> <risa> eh, que bueno llevos bien pillinos <risa> oye venga un placer enorme y de verdad que se pues, acabó como como acababa los últimos eh, enviando besos y abrazos a toda la gente que que ahora mismo te sintiéndolo, que lo sienta después o, o que por un azar de, del espacio tiempo lo sienta primero vale venga vecinos muy gordos Ayueguín.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 Propia. Y va cambiando Según convenga tener biografías En la enciclopedia Mipiando todo total Para que no vuelan los hechos Que nunca es bueno que la gente sepa Que reyes y, y presidentes, presidentes Son y serán por siempre Grandes figuras incuestionables ante quienes hay que doblar al espinazo Dar conazo Besar su mano Honrar su sable Y, y que, que Dios, Dios les salve. salve Por eso nunca conviene olvidarse de nadie Y hacer memoria El ¡Saltad averiguar la verdad.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 Que no te gocen. Eres un carlijo, pero sabes ya que a la vida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 Que no te toca que no que no que no te toca que no que no que no que no que no que no